samba samba moderno samba A ver si nos está escuchando Plinio ahí. Buen día si está levantando el pulgar, efectivamente. Plinio, ¿cómo estás? Buen gusto, un gusto recibirte. Buen día. Buen día, Ángeles, buen día Hernán, buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Gran gusto hablar con ustedes. Igualmente, igualmente. Te pregunto en serio porque no, no miré el resultado ayer. ¿Cómo salió Santos en la Libertadores ayer? Bueno, Santos no le fue muy bien en un juego muy tumultuado, ah. con expulsión ah, y, este, eh, y gritos racistas contra los jugadores negros de Santos. O sea que en Rancagua la cosa no marchó muy bien. Ah, en Chile, ¿Con quién jugaba? En Chile, con Colo Colo jugó. No, no, ¿cómo se llamaba? Es eh, Audax Italiano. Ah, cosa cierto, cierto, cierto, cierto. Sí, sí. Otra sí. vez, insultos racistas. En todos lados. ¿eh? Insultos racistas. Yo creo que esto es más profundo que, que solo el fútbol. ¿no? Esto es la, el fascismo que, que imagina que en, el, en la cancha de fútbol se puede hacer la catarse de la manera que uno quiera. Entonces sí. yo creo que esto no es solo de España, esto es generalizado. Sí, en nuestra propia América Latina, ¿no? Sí, se da también. Bueno, Plinio, vamos a los temas de la política brasileña. Venimos una semana con Lula invitado en el G7, único gobierno latinoamericano, invitado en esa cumbre de las, de las principales potencias, digamos, saliendo de, de China y Rusia. Eh, ¿Cómo evalúas lo que fue la presencia de Lula ahí? Los medios destacaban que no estuvo con Zelensky, que no se acercó incluso ante cámaras a saludarlo, pero que había una expectativa de, de, de que pudiera cumplir cierto rol mediador ahí. ¿Qué se dice en Brasil de esto? Mira, eh, la presencia de Lula en el G7 es una presencia protocolar en realidad. Porque el G7 no decide nada, no decidió nada y, y fue una reunión de mucha, mucha, digamos, fotografía, pero poca decisión. El encuentro con Zelensky hay que entender lo que pasó, ¿no? Yo soy de la opinión que Zelensky no da un paso sin la dirección de Estados Unidos. Entonces yo creo que fue una manera de esvaciar un poco la, la movilización de Lula por una negociación de paz en el conflicto de Ucrania. no, Pero no no tuvo en realidad mayor repercusión esto, salvo el prestigio de Lula Internacional, que es muy grande. En realidad, Hernán, lo, lo más importante, esta semana fue una semana muy importante aquí en Brasil, pero no por lo que pasó fuera de Brasil, pero sí por lo que pasó dentro de Brasil. ¿No? en los últimos siete días el Congreso Nacional dejó delimitado lo que será el gobierno Lula, ¿no? aprobó con amplia margen de, de votos, con todos los votos de la derecha, ¿no? el nuevo régimen fiscal, que es un régimen durísimo, de carácter neoliberal, y ayer en la noche, la, la derecha parlamentaria hizo una blitzkrieg uh -huh. contra el medio ambiente, los pueblos indígenas ¿no? y, y, y prácticamente desmontó el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Lo que, eh, bueno, y además de esto aprobó una ley que permite, que, que saca la protección de la Mata Atlántica, que es la mata más prejudicada aquí en Brasil, que tiene, digamos, mayor riesgo de, de, de acabar con la diversidad de fauna y de animales, ¿no? Entonces fue un, una semana muy marcante donde la derecha dejó bien claro, los límites del gobierno Lula es, eh, están delimitados por la necesidad de mantener el modelo económico tal y cual. Y dejemos de tonterías de hablar de medio ambiente y de hablar de, de protección de los pueblos originarios porque esto perjudica el desarrollo económico, como dijo uno de los ministros de Lula. ¿Y por qué decís que prácticamente la oposición, dijiste, desmontó esos dos ministerios? No, yo dije, sí, no, en realidad el parlamento desmontó los dos ministerios Con votos del PT, Ajá. en la página del PT, de los senadores del PT, ellos ponen victoria, mm. ¿Por qué? porque según ellos, ¿cuál es la victoria? Podría ser mucho peor, esta es la victoria que, que cantó los senadores del PT. En el caso de, de, de la Mata Atlántica, la, la, la, la ley fue aprobada con votos del PT. Mm. Entonces es, digamos, una, una, un nuevo momento, ¿no? Ahora llegamos a, a la definición clara de lo que será el gobierno Lula sin mucha retórica, sin muchos, digamos, adornos, lo que la vida como ella es. ¿Pero en qué consistiría ese desmontaje, Plinio, en cuanto que le quitaron recursos? No, le, le quitaron atribuciones. Uh -huh. Entonces, en el caso del medio ambiente, todos los, los, los, los órganos públicos que cuidan del agua, de los detritos urbanos, en fin, de lo principal, uh -huh. se sacaron de allá. ¿no? No, ya no está más sob el control de Marina Silva. En el caso eh, de, los, eh, de los pueblos indígenas, la atribución de demarcar tierra, que es lo principal del, del ministerio. Claro. La deslocaron para el Ministerio de eh, Justicia. Entonces, quedan ministros que tienen auto de ministros, cargos de ministros, pero que no tienen ningún poder efectivo. ¿Y Marina Silva acepta eso, por ejemplo? Mira, Marina Silva, eh, no sé cómo va a reaccionar en relación a esto, ¿no? El partido de Marina Silva se comportó muy bien en la votación del régimen fiscal, que aquí llamamos de arcaboso fiscal, uh -huh. votó contra, lo, y junto con el PSOL, que lo que es importante, no porque son de la base del gobierno, y Marina Silva recién tuvo un, un conflicto, que yo creo que hablamos de esto la semana pasada, con la Petrobras, para impedir la explotación de petróleo en, el, en la foz del Amazonas, lo que es, un según los ambientalistas, un riesgo inmenso para el medio ambiente. Entonces, ella está en co en conflicto directo con el gobierno, como lo que es, digamos, como la avalanche contra el medio ambiente. Fue ayer en la noche, todavía no no tengo una reacción claro. nueva de marina, pero... la Mi avaliación es que está en una situación muy muy difícil y no me extrañaría que saliera del gobierno. Claro, te preguntaba por ella en particular, teniendo en cuenta los antecedentes, que ella ya formó parte, siendo del PT, ¿no? Eh, de un primer gobierno de Lula y se terminó yendo por, por discrepancias también en cuanto a, a sus este, atribuciones, a lo que podía hacer desde su gestión, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Eh, Marina dio una declaración muy fuerte el otro día diciendo mira, no importa lo que uno uh, habla, importa lo que hace y la comunidad internacional está mirando lo que hace y si el gobierno tiene toda una estructura voltada para el desarrollo económico sobre el medio ambiente la gente va a percibir esto y, y, y, y Brasil tendrá problemas internacionales por la ausencia de una política mínima de respeto a, a, la, a la Amazonía, principalmente, que es el digamos, es el que tiene mayor visibilidad, el, ¿no? el bioma que tiene mayor visibilidad. Sí, él, ahora cuando estuvo en estos eventos internacionales que decía Hernán, que se reunió con presidentes por un lado, por otro, en todo momento la carta de presentación era el defensor de la Amazonía, Entonces cómo sí, Porque además uno dice, el PT lo aprobó, ¿no? Y Lula, están los dos en la misma en la misma postura. No quiero decir esquizofrénico porque una vez una persona me corrigió y me dijo, la esquizofrenia es una enfermedad, no comparen con personas por uh -huh. sus posiciones políticas y tiene razón. Pero es Lula, es el PT, están los dos en la misma sintonía? Yo creo que sí, ¿no? En, en el conflicto de, de Marina con Petrobras, Lula dio una declaración muy mala, que dijo, mira, yo realmente no entiendo cómo una plataforma de petróleo a más de 100 kilómetros de la, del río Amazonas puede generar algo, algún daño al medio ambiente de la Amazonía. Pero, bueno, él no tiene idea de esto porque es ignorante, porque si consultara... Cualquier ambientalista, ellos dirían que esta distancia no es tan lejos como parece para un ser humano, porque las cosas de la naturaleza tienen otras dinámicas. Entonces, con esto, ¿qué es lo que sinalizó Lula? Mira, usted no me ponga problemas para el desarrollo de Petrobras. ¿no? La, la lógica de la economía va a prevalecer sobre la lógica del medio ambiente. Y Ángeles, tienes toda razón cuando dices que, que, que esto es un prejuicio para Lula, porque cuando Lula va al G7, él va en realidad con una bandera principal, que es la bandera del medio ambiente, mucho más que de la paz, donde él hace una movilización, pero no es un actor vital en el medio ambiente, sí. Claro. Es, Brasil es un actor junto con claro. Colombia, Venezuela, Perú, en fin. porque hay que cuidar de la Amazonía por todo, oh, Hernán, perdona ahí, te dejé totalmente en la mano, ¿no? claro. se cayó la internet aquí. Bien, bien, bueno, eso eh, puede pasar a cualquiera. Plinio, queríamos redondear este tema de la Amazonía de, de Lula que vos estabas mencionando, porque además, justo en estos días veíamos la noticia de que Brasil va a instalar un laboratorio en el Amazonas como para ir... Eh, tomando indicadores del cambio climático a nivel mundial Sí, bueno, eh, el tema, el, el problema de hondo ahí eh, Hernán es que Brasil tiene un modelo económico que coloca la Amazonía como frente de expansión del capitalismo por la minería, por la minería y por el agronegocio y al otro lado hay la presión para no devastar la amazonía entonces Lula queda entre dos presiones pero entre las dos acaba predominando la presión digamos del poderío del del gran capital entonces sí va va a tener siempre una política ambigua hace algunas iniciativas de preservación y de cuidado con la naturaleza pero el pragmatismo económico acaba predominando al final. Bien, y sobre esta aprobación de, del aumento del, de, de lo que puede gastar el gobierno en definitiva, que vos destacabas como algo muy importante, por supuesto, esta, este aumento del tope de gasto que puede tener el Lula... ¿Qué otra cosa te gustaría, te parece decir, además de los dos ministerios que dijiste que van a ser afectados, qué otras eh, consecuencias o eh, medidas futuras hay que esperar, Plinio? Yo creo que, bueno, eh, eh, hay que esperar un poco si, para ver si Lula beta o no beta estas leyes Y, y cómo evoluciona este conflicto que recién se conflagró de una manera muy muy agresiva no uh -huh. eh, la, la, la movimentación de la del Congreso Nacional en los últimos dos días fue muy fuerte no se sabe si esto se hizo con la complicidad de Lula o para sorpresa de Lula hay que ver cómo esto evoluciona pero el hecho concreto para nuestra conversa, es que Brasil vive una crisis económica, eh, política, muy profunda, no, también económica, pero estamos hablando de la política, y esta crisis no, no fue superada con la, la llegada de Lula, al contrario, ella continúa, lo que estamos viendo es el Congreso usurpando los poderes del Ejecutivo, Entonces estamos viviendo una especie de un, una especie de parlamentarismo chueco, donde el Congreso tiene la capacidad de imponer la política, pero no tiene ninguna responsabilidad por las consecuencias de esta política. Esto ya pasaba con Bolsonaro y, y sigue con Lula. ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, tiene un poder. Increíble, ¿no? Funciona como una especie de primero ministro, de hecho, pero sin ninguna responsabilidad de gobierno. Entonces, es esta crisis, que es una crisis real, y que, y que no, se, no, no se va a resolver sin cambios profundos, que continúa operando y ahora, digamos, uh, ajusta el gobierno Lula al movimiento de la propia crisis no coloca el gobierno Lula dentro de los parámetros de esta crisis bueno eh, una cosa que queríamos por lo menos saber si tenías algún dato eh, te acordás que hablamos acá que Lula invitó a los presidentes de la región a un retiro dijo para hablar en forma sí, más es. distendida y ya incluso el presidente uruguayo había aceptado la invitación hace un mes el, el chileno también Eh, y viendo este panorama que vos contás de lo que pasó en Brasil esta semana ¿no? de, de que ahora sí se ve cómo va a ser el gobierno de Lula eh, ¿De qué querrán hablar? Porque dice muy distendido, pero no, no creo que sea una fiestita Supongo que, que debe haber una agenda de temas Habla de UNASUR, de poder volver a traer a UNASUR al, al ruedo Pero Brasil ya está conectado con otros en todos los temas de integración de una forma que no creo que le dé para abrir otros frentes. Incluso yo no sabía que había un fondo regional de cooperación trilateral, donde está Brasil, la Unión Europea y la Agencia Estatal de Inversiones y Promoción Internacional, la GIS. Sí, eh... La, el hecho es que Lula dispara en todas las direcciones, sí. entonces la, la gente queda un poco sorpresa, porque él siempre tiene un gesto simpático para un lado, pero como tiene para todos los lados, al final la máscara cae y, sí. y la gente dice, bueno, pero ¿dónde está Lula?, ¿no? Eh, eh, una cosa es tocar guitarra sin guitarra y otra es con guitarra sí, Sin guitarra, otra cosa eh, con guitarra. Sí. Lula toca muy bien Pero después tiene que escoger qué música y qué, y, qué, y, y qué guitarra va a tocar ¿no? Yo creo que este retiro, una sugerencia mía Es que el presidente de Chile y de Uruguay Exijan la presencia de Artur Lira en el retiro Porque al final el que decide es Artur Lira. Uh -huh. Entonces, si no es una, un, digamos, un paseo para tomar té, si es para algo más que esto, es importante que, que llamen a Lira, porque la crisis es, digamos, muy grande y queda claro que Lula, así como fue, pasó con Bolsonaro, es un presidente totalmente, digamos, eh, enfraquecido, no, debilitado. ¿Cuál es Art este Artur que estás nombrando? Artur Lira es el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí está Lira. Y es el, y es el jefe. Seguro. Es un mafioso, ¿no? Un diputado de Alagoas, que es un pequeño estado del nordeste brasileño, y es el jefe del Central. Ahí está. Entonces, ahí es, está. él es el jefe de la mafia de los políticos fisiológicos que controlan el Congreso Nacional. está en pelea abierta con Lula, en pelea abierta con el presidente del Senado, porque dentro del legislativo él quiere aumentar las prerrogativas de la Cámara de Diputados y está en pelea constante con el Supremo, no Tribunal de Justicia. O sea, es un desequilibrio entre los poderes donde cada uno trata de sacar ventaja. Esta es la crisis política brasileña. que es una crisis que ya estamos discutiendo hace mucho tiempo, sí. desde que cae Dilma Rousseff, ¿eh? y que no va a resolver mientras no se consolide un nuevo patrón de dominación aquí en Brasil. Bueno, así que expectativa mucha no nos vamos a hacer. Eso va a ser la semana que viene, la reunión. Nos quedamos con el dato, por pues si llama el presidente uruguayo le decimos que consulte con Artur Lira. <risa> Es, puede ser una, una sugerencia uh, constructiva de Radio Centenario al sí, presidente. Bien. Mira, para que no pierda tiempo, llame a Lira porque él es el hombre que decide. Exactamente. Claro. Como decíamos nosotros, es el que corta el bacalao, decimos. Exactamente. Exact, bien, voy a utilizar esta bien. expresión. Muy bien. Abrazo grande Plinio como siempre, con internet o sin internet el vínculo no se destruye. Sin duda alguna, siempre un gran un gusto hablar con ustedes, con los hermanos uruguayos. Fuerte abrazo a todos. Abrazo. abrazo.